Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga llamada, perderse por el andelín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota en su sueño, llegar es su Tomo como una provocación, no lo había escuchado nunca. O sea, la nueva artística está todo muy lindo y todo, pero cuando dicen periodismo con nombre y apellido, a mí me, yo me siento excluido de ahí. Sí, sí, claro, es, claro. O sea, en todos lados me gastan con eso, que no tengo apellido, y eso que mucha gente ignora, que el apellido de mi madre, por ende, mi segundo apellido es Jorge, con lo cual también carecería. Es, apellido de ningún lado. Tenés. De apellido pero me gasta, en el programa de Andy la columna de presentación dice llegan las noticias, el análisis del hombre sin apellido todo, todo lo me gastan con ¿y el cuánta no? gente te dirá Federico como nombre? sí, bueno, eso, eso es histórico desde claro. el de Infante ay Dios che. pero el tema es que no hablamos de usted periodismo con nombre y apellido de aquellos que multiplican el dolor, decimos Sí, ya sé, ya sé, pero yo escucho la palabra apellido. No se sienta y, el ombligo del mundo. No, pero es que yo por la palabra, a mí la palabra, bien nati, bien nati. la palabra apellido a mí es como si yo te dijera a vos eh, ascenso, por ejemplo, Ah, ah, ah nacional B, a vos como un puñal que te, a mí me decís apellido. y. Bueno, es... pero ahora tenemos todo el apoyo místico. ¿Qué pasó? El padre Ignacio dijo que lo mejor que le podría pasar a la ciudad es que el clásico vuelva de primera a partir de ese momento Central ganó tres partidos al hilo. Muy bien, bien eso. Y al otro día, en la entrevista que le hacen después del partido a Jesús Méndez, escuche esto que yo les puedo asegurar que esta es la mitología que se está desarrollando en estos momentos en Rosario. Remarca del Frade. Jesús Méndez. Escuche esto. La entrevista a Jesús Méndez el otro día por la televisión pública extrañamente de fondo se va colando un sonido oh, no. ¿qué, qué, ¿Qué sonido, sonido se va colando? ¿qué fue? un ave maría no Chicos, no diciendo un ave maría era impresionante Mauro como un villancico no, no no no ave maría en ese tono ah ah un, un rezo un rezo claro a partir de ese momento si usted coloca en distintos sitios va a comenzar a ver el misterio del Ave María en la entrevista a Jesús y los tres triunfalidos de entrada. está mal de la cabeza, Alfredo? No, no. A punto, somos muchos. A, a, punto, a punto está mal de la cabeza que no sé si se dio cuenta que usted está tomando café y mate simultáneamente. Ah, sí, verdad. sí. O sea, eh, eh, todavía yo estoy a pico seco y usted viene... Ya le va a tocar... Le te, está estoy dando estoy siguiendo la ronda. Y Lo ¿Qué cosa que, pasa lindo que estaba con el saco? Ah, muchas que bien gracias. Le queda el saco, muchas gracias. Y a usted el gym El gym, Llega, para no okay. ser menos. Sí. Mi, <risa> mi mujer mi mujer me compró ropa. Y me, se impuso, se impuso <risa> en moderniz también es así. Sí, modernizarme. <risa> sí. Entonces me compró estos jeans que yo cuando lo vi le pregunté, ¿son de nenas o de varón? Son muy wow. leves. son así última moda, última moda. Yo son así ahora. Con una fantasía, ¿no? Lo único que noto, claro, lo único que noto Es que, no es que me aprieten porque son así como medio lastizados, pero, pero me siento como más, más contenido. Yo soy más de la joguineta, ¿vio? A mí me gusta más tener... Yo los sábados nunca lo vi con pantalón, por eso me siento. Por es eso, aprendió. sí, claro, en general vengo con joguineta. Claro. No soy... Claro, hay que hacer la aclaración, dice usted. Pero... La... Sí, Hijas de puta, pero hoy, tengo, pero hoy tenemos una... Tenemos una cita con Delfrade, nos vamos a una entrevista y bueno, teníamos que, teníamos que, que disfrazarnos. <risas> no, no, mínimamente disfrazarnos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Con qué pasaron la semana? Me imagino... ¿Bien usted, señora? Bárbara. ¿Su niña? Divina, Divina cada ¿no? día más linda y bueno, más gorda. Un día nos promete traerla, sí, ¿no? por supuesto. sabe la qué dice ya a esta altura? Ajó, hace el sonido de agua, parezco loca, pero te lo juro. Yo hace? le digo agua y hace... Uh -huh, uh -huh, Y, y parece que dice agua, en serio. ¿Cómo dice? Uh -huh. <risa> <risa> no parece loca, está loca. No, no, no, te lo no, juro. Estoy, estoy, estoy. Tenemos por verificar, y aparte ¿no? le digo esas dos palabras y, y se sonríe, o sea que sabe que las repite Pico, sí. en sonido, obviamente, claro. ¿no? No abre la boca, eso sí. Bueno, la primera palabra yo le voy a decir que es papá. No me diga sí, eso, sí, ya me sí, lo sí, dijeron. Sí, no sí, me diga eso, después de todo no lo que pasé. No lo sufras porque no es, no es que sea papá, en realidad. Está está demostrado científicamente que el no, sonido cultural que más que sencillamente pero sí es pa pa pa pa pa pa, claro, pa, pa, pa, pa. pa, pa, pa más que mamá mamá mamá. Ma. Entonces, nosotros nos la creemos, del Vamos a decir la verdad. Somos gente, somos gente grande, no podemos seguir engañándonos, del ¿En serio? yo igual le digo mamá, mamá como para que repite, para, que, para que arranque con eso pero bueno vamos a ver en algún momento te voy a decir no te quiero decir mamá sí, <risa> ya, sé, ya sé ya me pone cara fea cuando le saco fotos ya como que me ¿Ah, dice ¿sí? basta mamá basta, mamá, ¿basta mamá, bien basta, no? bárbaro, te lo pido por foto, favor claro. ay ay ay bueno qué semanita ¿cuánto eh? tiene esta Isabela? Eh? tres meses cumple ahora el lunes Lindo. Hermoso, ya tres meses. Hermoso, es ¿eh? como pasa el tiempo. Oh. Y la otra, ¿Y cuando venga, la otra, cuando venga, evita. Tenemos, sí. o sea, te das cuenta que nos hemos transformado. Es una pañalera esto. Que de mujeres que están naciendo? Sí, ¿eh? mucha Conchini, no, no, <risa> demasiado para mi gusto. Estamos rodeados de mujeres. ¿Podemos, podemos, afirmar que hay un mundo futuro Pletórico de mujeres, invadido sí. por mujeres, gobernado por mujeres, sí. ¿sí? Por Lo sí. cual no estaría mal no no bueno ya hicimos bastante cagada nosotros exactamente demos el espacio para, ¿Para que lleguen ellos para qué más es cierto bueno qué se flow, qué se estaba pensando todas las cosas que acontecieron desde que nos vimos por última vez y si uno repasa indudablemente fue una de las semanas más movidas que uno tenga registro con un hecho seguramente político enclavado a mitad semana a poco de comenzar la semana que fue el paro del 20 no claro. una, una medida que realmente se sintió en todo el país y que provocó reacciones diversas de diferentes sectores desde aquellos eh, grupos y organizaciones convocantes que se sintieron verdaderamente muy muy congratuladas por la repercusión que tuvo esta medida de fuerza que consistió ya lo saben ustedes en un paro nacional convocado por dos centrales sindicales y además en un conjunto de movilizaciones y piquetes que demostraron el enorme poder de movilización que tienen estas organizaciones, básicamente la CGT Moyanista y la CTA que lidera Pablo Micheli, pero, pero además se vio a las claras las repercusiones políticas que tuvo esto, porque desde el oficialismo el nivel de repercusión es directamente proporcional a la producción, a todo lo que fue la construcción del paro, si no, no hubiera tenido tanta repercusión uh -huh. y tamañas respuestas, empezando por lo que dijo la propia Presidenta de la Nación uh -huh. Exactamente, que fue a las claras eh, un, una, una suerte de ninguneo en principio, pero también puede interpretarse como una respuesta que muestra cuál es si se quiere el, el nivel de abstracción con el que ciertos funcionarios observan observan Lo que viene ocurriendo en la Argentina en los últimos años En donde a las claras ha habido avances Pero también existen significativas demoras En la resolución de problemas centrales De, de, de la vida cotidiana de los argentinos ¿no? Y creo que en el conjunto de reclamos que, que se aglutinaron en las demandas del otro día De la movilización y del paro del otro día Hay varios de esos, ¿no? de esos reclamos Yo no sé cómo se sintió particularmente en Rosario Pero acá en Buenos Aires hubo algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención y lo señalábamos el otro día en el programa junto a Pablo Marchetti era muy difícil e incluso mucho se especuló acerca de lo que significaba para Moyano, para Micheli para los convocantes a esta medida superar en términos de imagen la contundente fotografía de una 9 de julio pletórica de personas como fue la de imagen del 8N del 8 de noviembre en donde se vio una 9 de julio con un obelisco central, eh, con unas 200, 300, 400... Si vaya a saber cuántas, pero varios cientos de miles de personas movilizándose en protesta contra el gobierno. ¿Cómo superar esa imagen? Era todo un desafío para los convocantes a la concentración, o a la marcha, o a los piquetes del 20 de noviembre. ¿Y cómo lo lograron? Por la inversa. Lo que se vio fue la foto de una 9 de julio, absolutamente vacía. Desierta. Y eso... Cuando uno lo mira y dice, si se lo propusieron realmente, le salió muy bien, y si sí, no, qué, qué, qué buena foto es. No, además que contundente. En Rosario lo que se veía en las primeras horas de la mañana del 20 de noviembre, nadie, nadie en el centro. Era un domingo, era un domingo a la mañana. Y ahí uno se daba cuenta que comenzaba a notarse el efecto del paro. Después hubo una movilización escuálida. ...sí, contundente los piquetes... ...pero la movilización en el momento de la convocatoria... ...es cualidad... Claro. ...lo cual sin embargo... ...no desmerece la medida... ...porque los que participaron allí... ...eran trabajadores... Claro. ...y te diría más... ...la mayoría de los que participaron... ...votaron a Cristina Fernández de Kirchner... ...con pero lo ya... cual... ...por eso el impacto fue mayor... ...que lo del 8N... ...porque esto tuvo mucho también de ese condimento... ...tan propio de la permanente, feroz eterna, interna del peronismo también tenía esa característica por supuesto que la CTA tiene poco que ver con el peronismo pero la mayoría de los trabajadores que participaron en esto votaron a Cristina Fernández uh -huh. de Kirchner y le están diciendo con esta política económica nos falta plata para llegar a satisfacer las necesidades de todos los meses ese será el planteo básico fundamental y en el cual La manera de compartir, evidentemente, se hacía muy, pero muy ancho uh -huh. en el espectro social argentino. Por eso tuvo tanta repercusión y por eso generó tanto enojo en la Presidenta de la Nación y en otros funcionarios. Sí, sí, creo que, creo que fue, como vos dijiste muy bien, directamente proporcional la magnitud de la de la medida de fuerza con la respuesta de los sí, funcionarios. Sí, sí. Interesantísimo y hoy vamos a repasar varias de estas respuestas y también por supuesto, y con esto queríamos arrancar nuestro programa de hoy una suerte de, de resumen contenedor de todas las voces que pudieron escucharse a lo largo de esta jornada, que bien podemos calificar como histórica del 20 de noviembre convocada por la CGT liderada por Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. Mural de voces. Los informes. Los, los informes sobre la hora. Yo estoy de acuerdo. Quiero decirles con el derecho a huelga. ¿Cómo no estar con el derecho a los trabajadores a expresarse libremente en sus demandas? Pero no con el corte, con el bloqueo, con la amenaza, con la presión. Huelga. de trabajadores que no concurrieron a trabajar en forma de, de, de protesta de un modelo económico que no da respuesta a los reclamos que viene haciendo la CTE El paro es absoluto. Acá han parado los trabajadores de la CTA los trabajadores de la CGT y han parado los trabajadores que no están adheridos a ninguna de las centrales. Este es un paro masivo por el poder de convocatoria que tiene un pliego y es capaz de convocar a toda la ciudadanía. Nos ponemos de acuerdo en una agenda con 32 puntos que tiene que ver con cuestiones reivindicativas que tienen, que hacen a los trabajadores, que tienen que ver con cuestiones que hacen a la producción, al campo y a nuestra capacidad de generación de riqueza, que tiene que ver con la posibilidad de que nuestros pibes puedan seguir estudiando y que nuestros docentes tengan dignidad en su trabajo. O sea, ese ese marco amplio hace que esta posibilidad de alguna manera se exprese y que sea un punto de inclusión para lo que se viene para adelante. Porque no solamente es una agenda, también hay propuestas para que esa agenda se resuelva salario no alcanza porque el impuesto al salario llamado impuesto a las ganancias está robando gran parte de los ingresos de los trabajadores preocupados por las acciones del gobierno acordando con el pro como la ley de riesgo del trabajo los paquetes de leyes este, para beneficiar el proyecto inmobiliario de macri en la capital respondiendo y obedeciendo a la unión industrial que fue la que pidió el proyecto de la ley de riesgo del trabajo yo apelo a la sensatez del gobierno El gobierno está obcecadamente con los oídos cerrados, con los, se tapa los oídos y cierra los ojos. No escucha al pueblo y escucha al coro de aplaudidores y la verdad que vienen en tiempos políticos difíciles. En un periodo donde los trabajadores saben que van a tener que defender lo que hoy tienen porque viene un periodo de ataques al movimiento obrero. Y esto lo digo con la certeza de actuar en muchísimas causas eh, por la criminalización de la protesta social. Hay un conjunto de reclamos este, que además se asocian con discutir el modelo productivo de la Argentina como condición sine qua non para poder avanzar en el camino de cambios que el país necesita. La actualización eh, de los planes este, sociales que hace ya años que no se actualizan, concretamente el caso de Argentina Trabaja. Una inflación que llega al 30%, que nos mete la mano en el bolsillo con el, con el cobro del IVA con el impuesto a las ganancias al salario, con el no pago y la discriminación de las asignaciones familiares, con la estafa a los jubilados, con la retención de los aportes de las obras sociales. Esas son las reivindicaciones fundamentales que tiene la central. Existen más de 40 pueblos originarios que resguardan el territorio, resguardan la vida. y Entonces nosotros hoy decimos que tenemos que estar codo a codo con los que resguardan y que tienen como paradigma la vida. Entonces nos unificamos en esas filosofías, en la filosofía de preservación, ya no para los pueblos originarios, sino para todos. Entonces por eso nosotros estamos acompañándonos. En particular para los trabajadores del Estado, eh, nosotros estamos muy orgullosos de que se esté desarrollando el paro en todo el país porque unifica al trabajador municipal con el provincial y con el nacional. Hay... Eh, salarios de 1.200 pesos. Y para nosotros como trabajadores autogestionados, nosotros primero estamos peleando un marco jurídico que en realidad no existimos, estamos, somos inexistentes para el Ministerio de Trabajo, para el gobierno más allá de lo discursivo en la práctica concreta no tenemos este, una ley que contemple nuestra forma de trabajar y esto a nosotros nos sirve. Reivindicamos el papel de los trabajadores autogestionados como una parte importante de nuestra clase trabajadora. Para nosotros como movimiento estudiantil nos parece muy importante resaltar que para nosotros el proceso inflacionario es igual a la deserción estudiantil. Es muy importante poner de manifiesto todas las luchas que venimos los estudiantes en la calle, junto a los sectores trabajadores y los sectores populares, justamente por mejorar las condiciones de vida, dignificar la salud, dignificar la educación, dignificar la vivienda, y dignificar nuestra condición de vida. No nos une la oposición al gobierno. No es que nosotros dijimos, bueno, vengan todos los que se oponen al gobierno. Eh, nosotros dijimos, son estos puntos que nosotros nos oponemos. Eh, y bueno, todos los que eh, acompañan esos puntos son los que están adheriendo y son los que están viniendo a las movilizaciones. No es un problema de si es Moyano o Micheri. El tema está en que los trabajadores quieren expresar una alternativa este, social, política y este, con propuesta como, como, como clase para que este país cambie y eso es lo importante. Que este tipo de demostración sirva para abrirle la puerta a una discusión en serio respecto a, las, a los grandes ejes que de alguna manera unifican Esta, esta media de fuerza Lo que está pidiendo el movimiento obrero es este, abrir el diálogo poder este, expresar y poder manifestar y que también le dé respuesta porque también un diálogo de sordos no sirve Fue uno de los paros más importantes de la historia de nuestro obrero fue el 100% de nuestra organización en todo el país, incluso Hubo más de 4.000 camiones varados eh, parando las fronteras, que no ingresaron ni salieron del país. No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso. Está claro que gran parte de los trabajadores y la gente están respondiendo, las calles están prácticamente vacías y estamos felices de estar parando. 21 pasan de las 8, las voces del paro del 20, escuchábamos entre otros a Claudio Lozano. Bueno, por supuesto, disparábamos con esta forma que particularmente la Presidenta tiene de interpretar lo que son las medidas de fuerza. Y pensaba justamente en la propia definición de lo que es un paro y en esta suerte de expresión con la que uno suele definir qué es un paro. Una medida de fuerza. Indudablemente en una medida de fuerza hay fuerza y hay fuerza en pugna, hay una fuerza de resistencia de los trabajadores que intentan a través de las herramientas con las que cuentan resistir a lo que entienden es una fuerza contra los trabajadores y entonces indudablemente es que se da esa cuestión de tensión que en ningún momento debe ser interpretada como, como violencia a mí me da la impresión, y siempre lo sostuvimos que la violencia viene de arriba, más que desde los trabajadores hacia el poder, es el poder el que agrede a los trabajadores con sus políticas, sea este poder ejercido desde el gobierno, sea ejercido desde las patronales empresariales. Sin dudas, y acá lo que se ha sumado es la posibilidad de pensar desde abajo reclamos que son mucho más difíciles para el gobierno, que sigue afianzándose en un discurso que califica de nacional y popular, No puede descalificar con tanta facilidad como hace con otras protestas surgido de otros sectores sociales porque acá es desde el propio corazón de la clase trabajadora en donde se dice el salario de los trabajadores no alcanza, hay muchos trabajadores en negro, los jubilados apenas pueden sobrevivir y estos temas están directamente vinculados a lo que ustedes están haciendo porque hoy si se sigue pagando la deuda externa, si tenemos el problema que tenemos con los fondos buitres, es porque se ha decidido más pagar lo que representan los intereses de afuera que las necesidades de adentro. Este es el límite del modelo. Este es el límite del modelo. Hay plata para afuera, no hay plata para adentro. ¿Quién lo está pagando eso? La mayoría del pueblo argentino. Eso se tiene que entender. Se tiene que entender. Así como es de necios negar lo bueno, es de necios negar lo malo no es buen consejero hacerse el sordo o hacerse el ciego para no escuchar o no ver lo que se dijo en la plaza, lo que se dijo en las rutas, lo que se dijo en las distintas geografías de todo el país el 20 de noviembre. Un, un punto que seguramente eh, habrás tenido que comentar o referir, porque fue una de las herramientas con las, que, con las que el gobierno fundamentalmente intentó deslegitimar la medida de fuerza, tiene que ver con una suerte de multiplicidad de convocatorias ...que tal vez marcaban cierta contradicción... ...a mí, voy a serles absolutamente franco... ...no me cae muy simpático... ...Hugo Moyano... ...ni el Momo Venegas... ...ni Eduardo Busi... ...ni varios de los que estaban sentados en esa mesa... ...en donde uno veía... Una, ...una suerte de damero... ...de las organizaciones convocantes... ...en la conferencia de prensa me refiero... ...indudablemente Pablo Michelli lo describió esto... ...como unidad en la acción... Pero claramente es muy difícil pensar que con alguien o con gente que propicia o ha defendido el mismo modelo que hasta hace poco tiempo los abrazaba, los contenía, los tenía casi como, como punta de lanza de sus estrategias sindicales en donde la democracia y la libertad sindical no existen, se pueda construir a futuro una sociedad como la que nosotros pretendemos como la que nosotros venimos bregando o luchando para poder construir y legarle a nuestros hijos yo en eso, en eso es donde digo entendamos el concepto de unidad de acción pero no nos comamos el caramelito de pensar que a futuro uno va a poder construir una política vamos a inscribirla al ámbito que nos compete sindical con gente que a las claras nos ha venido poniendo palos en la rueda para avanzar en esto sin dudas pero además hay que decir algo muy parecido a lo que podríamos decir del 8 de noviembre la mayoría de la gente que fue el 8 de noviembre lo hizo por razones casi más particulares que colectivas uh -huh. pero estoy seguro que la gran mayoría no estuvo siguiendo como si fueran autómatas o robots los mandamientos de Clarín el 8N no es de Clarín solamente La Claramente. gente que estaba en las calles, en las ciudades del país, no respondían a Clarín. Hemos escuchado incluso algunos relatos hermosos de gente que decía: Quiero que mi hija tenga trabajo cuando termine la secundaria. Eso es un reclamo que no aparecía en lo que sostenía Quiero Clarín. Quiero jugar en la vereda también. Mucho Quiero en jugar en la vereda. Sí. Esas cuestiones son tan interesantes que superan largamente a Clarín. Con lo cual, también el paro este del 20 de noviembre supera largamente a sus dirigentes. Los que estaban allí eran trabajadores. Y no tienen que ser ninguneados por ser organizaciones sociales que además han generado del piquete uno de los primeros elementos de recuperación de la dignidad colectiva de los argentinos. Porque el piquete es una asamblea en movimiento que sacó al desocupado de la tristeza y la angustia que estaba sumido en su casa en la década del 90. Fue el piquete el que devolvió la dignidad del tipo que salga a pelear por lo que le corresponde. Entonces a mí me parece que esta cuestión de ningunear, la cuestión del piquete y todas esas cosas, la verdad que es... Un pésimo negocio para el que lo hace, porque están inguneando a gente que está muy pero muy abajo, que con suerte puede cobrar un plan Argentina, por ejemplo, Argentina Trabajo, que sale mil pesos. La mayoría no cobra eso, porque hay provincias en donde no llega, en Santa Fe no llegan esto porque como es una provincia gobernada por un partido opositor, no claro. llegan los planes de Argentina Trabajo. Así que me parece, el 8N lo que se manifestó en la Argentina en el 8N con cientos de miles de personas, estaba mucho más allá de Clarín. Y el 20N está mucho más allá de los dirigentes que lo convocaron. 27 pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de vías de comunicación telefónicas, Natu. 4010 10 71 57 o 4010 10 71 58. También podés entrar a nuestra página de Facebook. Claro, nos buscan como sobre la hora y ahí estamos. Y si no está calentita la cosa, el frade prepárese una de esas una de esas fantasías que usted se prepara para la mañana a la, vuelta, a la vuelta de la música para que nuestros oyentes puedan participar, pero pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba SLH Radio o arroba Mauro Federico. Ya esta música habíamos seleccionado. Rock yogular se llama esto. Alter Tango. ¿Así? ¿No? ¿Alter Tango? ¿Está bien? Una maravilla musical. Muy moderna, muy, muy moderna. moderna un, muy tango, un tango de. Una chica, una chica, que, una chica que canta como.. Me, me, me, yo me la imagino a Evita pidiéndole al general que le acerque un, un refresco. cuando <risa> vengo! ¿Viste esas mujeres que te cantan en un tono? Ay, bueno, me pone un poco nervioso. A Víctor Laplace. Te quiero, usted. te quiero, hijo, te quiero. Un grande. Sí, a Víctor Laplace. Me lo imagino a Esther Gori. Claro. Diciéndole al Alberto: ¡Alberto! Sí, sí. <risa> Pobre Alberto. Mario, bueno. Yo estoy de grande amiga con el Alberto. El otro día le hicimos, hicimos un duplex con su programa en un FM de San Luis que se llama, el programa se llama Planeta Axilium. ¿En serio? Es un fenado. Es un fenómeno, Te transmite desde, el, desde una luna de Ganímedes, es un fenómeno. Está en un, está en un gran momento Alberto, a, me refiero a Alberto Rodríguez Sá, ¿no? sí, claro. yo hablo con confianza porque el Alberto y el Adolfo, usted sabe que yo tengo sangre puntana, mi viejo era de San Luis, entonces en San Luis decide el Alberto o el Adolfo te exime... De cualquier, y cualquier otra otro referencia. Ve ahí el apellido No, no, nece no, pesa, no, de no necesita claro. apellido. El lanza seca. Sí, no, no. Esta la deben saber. Ayer Alberto Rodríguez Sanz debutó como actor de reparto en la obra las de Barranco que se estrenó acá en Buenos Aires. Las de Barranco, el clásico sí, sí. teatral de Gregorio Laferrera Bueno, debutó el Alberto haciendo uno de los papeles. No te diría secundario. Uno de los papeles ahí de los importantes. No el protagónico, pero él se tiene que dedicar al o sea, estudio de la vida extraterrestre. O sea, totalmente. Él totalmente. Está para eso, y acuerdo. además eh, tiene tiene una, aparte, selecciona unas mujeres siempre. Ahora está con su mujer, con Delfina Fred, Un, unos caramelos tiene Alberto Una gran pantalla. Bueno, 32 minutos pasan de las 8 de la mañana Mire quién nos visita, señor Pepe, ¿cómo le vamos ¿Cómo a le esto? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dicen? ¿Contento? ¿Está contento con Racing? y sí, la verdad es que sí, no lo vamos a ganar. ¡Eh! no lo vamos a ocultar, sí, sí. Tenemos. Lo salvan los pibes, ¿eh? Una y, vez más confirma bueno, esto de que las bueno, inferiores está muy fútbol, bueno, me parece muy bien, sí, no, me parece sí, muy bueno. Sí. No te quiero hacer opinar de más, pero uno tiene la impresión de que su el día... Tuvo que recurrir a los pibes sí. como de última, como de obligación. Bueno, vamos a poner los pibes sí. porque entre que este se lesionó, que este no camina, claro. y le salió claro. bien. Pero su íntima convicción me parece que no era apostada a ellos. otro plantel ...claro... ...bueno, por Asán eso... Ahora, qué verso y que es eso. Campos o. los trajo él, digamos. Claro. Y ahora es en banco. Sí, bueno, sí. Bueno, manoteó lo que tenía. Le salió bien por ahora. Bueno, maestro, repasemos las noticias bueno, de las ocho y, y media. Bueno, información: durante el fin de semana no va a haber servicios nocturnos en la línea Roca por obra en dos ramales. ...son los servicios eléctricos que unen Plaza Constitución... ...con las terminales de Alejandro Corm y Ezeiza No van a funcionar viernes, sábado y domingo... ...por los trabajos de electrificación que se están realizando. Asambleístas ambientales se van a reunir en San Juan... ...representantes de organizaciones ambientales y sociales... ...de todo el país, van a realizar un encuentro... ...desde hoy en la capital sanjuanina. Los participantes van a analizar durante tres días... ...el avance de proyectos mineros agropecuarios, gasíferos y petroleros que ocasionan la contaminación del medio ambiente. Y el tema de los subterráneos, la ciudad impulsa aumentos de peajes y cargos fijos en los combustibles para financiar el subte. La iniciativa para que la ciudad se haga cargo del servicio ingresaría el martes a la legislatura porteña. Se prevé costearlo con aumentos en las autopistas de la ciudad, patentes de autos suntuosos y nastas premium, y también se declara el subte como servicio público esencial y la emergencia de la red por cinco años. Gracias Pepe Por nada Tenemos un par de líneas telefónicas Por supuesto 4010-7157 o 4010-7158 Y con respecto a lo que recién estaba hablando Pepe de los aumentos del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad Yo quiero saber qué piensa la gente de estos aumentos Muy bien El gobierno nacional los va a utilizar para financiar la red de luz y de gas y el eh, de la ciudad para el tema de los subtes, ¿no? Para mejorarlos y aparte para crear una comisión que va a definir si sigue Metrovías o van a estatizar este servicio. Entonces quiero saber qué piensa la gente de estos aumentos. Pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter y también a través de las líneas telefónicas que acabamos de mencionar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Mochano también puso mucho y el gremio puso mucho para sostener al modelo. Y, y esto chanta, esto impresentable como Avala, Medina, todo esto que nos critican. Ellos mismos cuando camioneros eh, lo, eh, parábamos eh, denunciando a Clarín y a la Nación por las cooperativas truchas que tenían, ellos mismos a, eh, alentaban a los paros. Pero, cuando Augusto Timoteo Mollano sí, presionaba a las sí, plantas de Clarín sí. yo nunca dije que estuviera bien que se hiciera no, cosas, usted no, ¿no? pero gente, de el el sí, sí, momento, gente del gobierno en sí gente del gobierno sí yo entendía que era importante discutir el tema de los tercerizados pero, la situación que en aquel momento se, se, se desarrollaba la gente de Augusto Timoteo Molano en mm. la planta de Clarín era lo mismo que Mariano Ferreira fue a, a criticar o a, o a reclamar por los tercerizados pero, ¿Qué puedes pensar de Aníbal Fernández, del de ministro del Interior Florencio Chantazo? Y, y Burú, acuérdate que estamos más sucios que un mecánico, así que. Bueno, este era un contrapunto de estos que generó la repercusión del 20N entre el actual senador nacional, <ríe> me encanta cómo lo llama Pablo Moyano, Aníbal Fernández. <risa> recordando aquel episodio mítico ¿eh? de su escapada de la Intendencia de Quilmes en el baúl de un automóvil oficial que después él desmintió en reiteradas oportunidades y el propio Aníbal Fernández eh, a ver, estableciendo una comparación de esas chicaneras que le gusta tanto a Aníbal entre la figura de Hugo Moyano y la de Augusto Timoteo Vandor, de él se trata a él hace referencia, sin mencionarlo, el propio Aníbal Fernández, cuando procura comparar la praxis de Moyano con la de aquel dirigente de la CGT de la década del 60, un tipo emblemático de lo que representaba la construcción sindical por entonces, denominada eh, burocracia o burocrática, y que también encarnó una suerte de proyecto político que por entonces el peronismo, con Perón proscripto y en el exilio español, se, se intentaba esbozar, llamado Si se quiere, peronismo sin Perón, ¿no? El neoperonismo. Exactamente. El neoperonismo, que quería tener esta idea de Vandor, que además era el líder de la UOM. Además. Cuando fue desaparecido Felipe Vallese, que es una de las míticas imágenes del peronismo de la resistencia, y por eso decirle a Moyano de esta manera, a Moyano vaya a saber cómo le haya caído esa definición, sí, sí. pero sabes dónde debe haber caído? Mal, realmente mal, en Caló. Ese, sí, a las claras. En la Unión Obrera Metalúrgica de haber caído mal. Con lo cual, no sé si estuvo feliz, no la pensó mucho Fernández, no. porque al principal apoyo que tiene hoy el gobierno nacional de lo que le quedó de movimiento obrero, que es la UN ...le pegó... ...sí, sí, totalmente... ...totalmente... Sin, ...no sé si cayó bien... Eh. ...sin hablar de la referencia... ...a la que por supuesto... ...no hizo mención a nivel Fernández... ...de cómo terminó... ...el Lobo Andor, ¿no? Sí, sí, claro... O ...se ha cosido a balazos... ...en el propio despacho... ...de su sindicato... ...pero para repasar un poco más... ...estas cuestiones históricas... ...que tanto nos gustan a nosotros... ...y, y por supuesto... ...tanto nos gusta compartir... ...y disfrutamos de compartir... ...con ustedes... ...convocamos a un colega... ...el periodista Santiago Zenén González... ...que ha sido coautor de ...una suerte de trabajo... ...biográfico, histórico... ...un análisis muy interesante... ...que recomiendo su lectura... ...titulado... ...Saludos a Bandor... ...¿qué tal... ...cómo te va Santiago... ...buen día... Bien, ...saludos a ustedes entonces... Mucha, ...muchas gracias eh... ...saludos a ustedes... <risa> <risa> <risa> ...muy amable maestro... ...eh... ...gracias... Eh, ...muy interesantes las... ...las tres cosas que... ...señalaron ustedes de la época... Ajá. ...muy interesante eh, ...porque... ...en ese momento el sindicalismo que, eh, que me hilaba muy fuerte al gobierno de la libertadora que había instalado el regreso de Perón y fue eh, el motor de ese regreso de Perón decir cuando el líder llega aquí en la Plaza de Mayo dice agradezco ese, ese sector gremial que movilizó mm, mi el, el, el, el regreso eh, estaba sí, eh, haciendo acciones que se recuerdan como hechos eh, históricos que marcaron un hito la, en la toma de fábricas por ejemplo cuando cientos de establecimientos sin ningún eh, muerto sin ningún herido también con un gobierno en esa época de Ilia un gobierno que respetaba ciertos derechos porque tampoco hizo una represión ninguna represión ...no pasó nada terrible... Eh, ...también creo que el eh, de enfrentamiento... ...aquel tema de Bandor... ...cuando se habla del peronismo sin Perón... Eh, ...Perón estaba en el exilio... ...no manejaba... Eh, el, ...nada más que por cartas distintas del movimiento... ...y se hizo una suerte... ...tal es así... ...que algunos dirigentes de Fuste... ...dentro del sindicalismo históricos como Amado Olmos pedían que el presidente que el expresidente Perón dejara España donde estaba por la gracia de Dios y con Franco a otro territorio, Holanda, Argelia, de Cuba etcétera, yo creo que eh, este hecho de la provocación del de, eh, ex jefe de gabinete actual senador Nacional acostumbrado a esas cosas así de hinchera al pasar y que parecen pues, una Una gracia que más gracia de, en general es una desgracia sí. y fruto más bien de una imitación de la nata que de un, eh, una persona en eh, de, de ese cargo eh, es una, una explosión que es contra no solamente contra el, eh, la Unión Obrera Metalúrgica y el movimiento obrero, sino repercute en el gobierno, rompe lo que la presidenta había tratado de, de, de formar porque Caló es designado por la presidenta. ¿Quién no puede designar que, en un movimiento peronista a el secretario de la CGT si no es el, el poder, el poder de, de quien ejerce esa construcción? A el señor que Moyano, después podemos hablar de su parte política, parte gremial, pero es el actual presidente del de Partido Judicialista de la provincia de Buenos Aires, que, cuya renuncia se ha soltado recién en diciembre. Más peronista dentro del peronismo, hay algunos, pero no deja de ser el señor Hugo Moyano. Claro, claro, claro. Ahora, eh, si, si uno analiza ese contexto también, habría que decir que existía... En ese entonces nos referimos a... Media... Ah, sí, la época de 60. Exactamente. Existía también una construcción sindical, así como existe hoy, también una construcción sindical alternativa, ¿no? Como, como central, que tal vez encarnaran, uno imagina, el sindicalismo clasista por un lado, Raimundo Ongaro por el otro, que sí. con, que coadyuvaron o confluyeron en aquella sequete de los argentinos, ¿no? Claro, eh, pero a ver, dos clases, dos, dos hechos muy interesantes. Uno es... ...aquel sinigranismo clasista que se dio nada más que... ...en tema de Córdoba... ...primero con Citra, Citram... Claro. ...y luego con René Salamanca... ...no tenía una expansión nacional... Eh, ...no tenía nada que ver con los, los grupos... De, de, ...de ultra de izquierda... ...que luego eh, confundieron... En, en ...tanto en el herbe marxista... ...como en mentoneo de raíces... Eh, ...cristiano peronista... Eh, ...que eh, usaba el, el método... ...y la calificación de traidor para el asesinato. ya se llamara eh, primero eh, Bandor, José Alonso, hasta llegar a Rucci pasando por Dick Crusterman de Mecánicos. Eh, usted mencionó, fíjese qué curioso, bah, qué curioso, qué signo de época, usted mencionó cuatro dirigentes, los cuatro fueron asesinados. Sí, y con un calificativo que yo no sé si lo quiso decir eh, inconscientemente el señor senador nacional. Cuando dijo traidor, Ajá. ¿Eh? pero este, es muy feo eso. ¿Pero qué significancia Para el peronismo eh, tiene una significancia muy fuerte esa claro, palabra, ¿no? Porque el estigma es traidor. ¿A qué no se sé, traidor? Y ahí este, en aquella época pasaban estas cosas. Uh -huh. eh, y además, el, el tema de Bandor eh, es un mítico dirigente. Era muy atacado, sí. Sigue sí, siendo cuestionado por algunos dirigentes. Pero eh, estaba así el hecho de Mongaro. Eh, la CGT de los argentinos, eh, que cumplió un hito más bien de tipo, eh, digamos, este, más que de acción, de, de difusión, aquel, aquel, aquel, aquel este, periódico, aquel, este, que, que nace una raíz. Eh, más bien, también un poco social cristiana y eh, con la izquierda que agrupan todos los argentinos. Sí, donde es que, dirigía ni más ni menos que Rodolfo Walsh ¿no? Sí, que era una especie de, de de batalla. Claro. ¿eh? Un, un, un, un, y había amigos este, de, de distinto eh, eh, lugar. Eh, y luego, este, el otro hecho de, que dijimos recién, los, la ultra, que estaba en otra, en otra cosa. No era una parte sindical. Eh, el, el otro hecho aquí que nace un, otra corriente, que es el 92, la que eh, hace la CTA en aquella época unida, coincide con Moyano en la acción conjunta en toda la época, lo que se llamó el gobierno peronista de Menem, claro, con, la, con el, el MTA, claro, la, con el con el, el MTA como se dice, mi amigo, el colega. Eh, el MTA junto con la CTA en las elecciones del 94, el 92, 94 en la marcha grande, en, en la, la marcha MTA, federal que, que es un poco lo que, una, una de las premisas que tiene el, el gobierno que es la, la asignación familiar los chicos, la federación federal, ¿se acuerdan? Uh -huh. sí. sí eh, bueno, Santiago eh, pero vamos a tratar de jugar sobre esta lógica de esto de que dice Aníbal Fernández, que coincido totalmente con usted, no solamente no le debe haber causado ninguna gracia a la gente la UON ni tampoco a los sectores del gobierno que justamente lo eligieron a Caló como secretario general de la CGT pero vamos a analizar en esta lógica de Fernández ¿qué parecidos y qué diferencias hay entre Bandor y Moyano? Eh, la primera que no, que a mí no me gusta mucho, el tiempo <risa> el tiempo es distinto porque claro. uno pasa ¿no? claro. este, los años se van pasando este, el tiempo el hecho de que eh, el, el poder del peronismo no estaba en, en, en Argentina, sino en el exterior. Bandor era eh, un tipo de gente que crea una técnica, golpear y negociar, que le da al sindicalismo un apellido, el bandorismo. Sí. Porque ninguno de los otros sectores sindicales creó otra ni la tiene. Se pega para negociar. La, se, la, el sindicalismo está para estar eh, dentro del poder o parte del poder pero no para tomar el poder ya cayó este, eh, digamos este, eh, lo que fue el palacio de invierno o, o, la, o este, la Bastilla el presidente negocia el poder eh, los sectores muy este, fuera del sindicalismo los muy ultra creen que van a tomar el poder no, el poder está en otro lado eh, se negocia como para eh, acercarse, pase, eh, ser parte del poder o eh, eh, arreglar, eh, combinar con el poder. Por eso Moyano fue nombrado por Néstor, miembro de la conducción peronista, no de vocal... Era el número uno en, en, en la provincia de no sé, cuando, cuando Palestina tuvo ese problema. Uh -huh. Y el número uno, eh, el número dos o tres en el orden nacional. No es un dirigente sindical solamente, un exdiputado provincial, perdió en el 91 en la elección. Eh, cuando, por eso me, me extrañó también lo de Martínez ayer, Gerardo Martínez, que es un cuadro importantísimo en este sindicalismo es un miembro de la, de permanente en la Organización Internacional del Trabajo por los Trabajadores, es mm, vicepresidente de la única central internacional actualmente en vigencia, la FIX, eh, tiene un gremio con bastantes programistas de vez en cuando, pero en cuanto a la expansión importante que es la Unión Obrera de la Construcción. Casualmente con algún otro dirigente asesinado, Rogelio Coria. Exacto. <risa> <Sí>. <risa> este, otras épocas, esa es la época. Claro. Estaban los militares en una, había un gobierno que eh, era hasta considerado que no era legítimo, otros que sí, que fue por los votos, no por la cantidad. Cuando llegó eh, Néstor Kirchner, que hizo esta importante gestión, tenía tantos votos como el doctor Arturo y el día. Eh, Santiago, la... volviendo a lo que sí. usted recién estaba diciendo Esta cuestión del eje de lo que dijo Gerardo Martínez ayer Como para decirle a la audiencia Gerardo Martínez lo que dice ayer Es que más temprano que tarde Se van a volver a juntar con Moyano Esto fue muy fuerte Y usted dice que esto le llama la atención ¿Por qué? Porque además hay un tema eh, latente Que no se que no es el momento quizás de arreglarlo pero que usted es latente se llama el modelo sindical sí. el modelo de la central sindical argentina que tiene eh, 60 años es la ley de asociaciones profesionales que debe a un solo sindicato eh, que no fue eh, cambiado solamente eh, se, y lo intentó la libertadora y además no se trató de atomizarlo y ya cuando sacó la ley el decreto 969 eh, eh, lo que prohibía es la, o trataba de prohibir la acción política dentro del sindicato pero no hacer tres sindicatos y el 969 era darle poder a las entidades del interior el doctor Alfonsín a, eh, después de una ley muy atacada como la ley Muchi nos decía, hacemos dos CGT damos tres este, sindicatos intentaba la eh, mayoría y minoría, es decir, una fórmula de modificación, no, no atomizaba el sindicalismo. Ese modelo eh, es ahora a veces cuestionado, o no, a veces no, es cuestionado por sectores dentro del gobierno, eh, hay una nota muy interesante de carta abierta en agosto, eh, hay, hay una posición llevada por las entradas relativas del grupo de Yasky, el otro sector uh -huh. que solicitan un cambio total en el sindicalismo eh, si eso se, se profundiza sería cambiar el modelo más allá de la personería que lógica que es la de la CTA nadie dice, Mira, pero no efectuar 4 o 5 eh, eh, golpes esto sí es importante para el acercamiento de los sectores de las gente de las, de las, de, Y además, como ustedes bien lo están diciendo continuamente, hace unos minutos lo, lo expresaron, <coughs> la, la, las premisas son los iguales. Sí. Nadie, nadie pide ganemos menos, este, eh, entreguemos a, este, a las patronales lo, las obras sociales. Eh, este, eh, no sé, eh, hay unas coincidencias que nacen en el hecho. Eh, de lo que es el sindicalismo la solidaridad y, la, y el reclamo claro. y algunos tienen muy presente una frase de Perón que tiene muchas muy, muy ingeniosas que era que los dirigentes siguen eh, son seguidos por los trabajadores pues la cabeza pero si no siguen lo que ellos quieren los trabajadores se llevan la cabeza de los dirigentes exactamente, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los sí, dirigentes sí, sí, sí, sí. bueno, la verdad que un gustazo, Santiago no, es de que ustedes usted, usted, eh, muy... Eh, honrado de haberos escuchado y, y seguir escuchándolo siempre por Radio Espléndido un abrazo muy grande ¿eh? Ay, Santiago Zenén González, coautor del libro Saludos a Bandor ¿eh? un, un, realmente un libro que hoy no lo vas a encontrar seguramente en las librerías valdría la pena reeditar para, para revisar un poco ese pasado de la historia de nuestro sindicalismo ¿eh? ahora qué importante la mirada de Santiago porque además nos pone en evidencia lo que significa para el peronismo el movimiento obrero organizado nosotros siempre decimos un dato significativo que es el ADN del peronismo pero es el ADN de la clase trabajadora en la Argentina la CGT se funda el 27 de septiembre de 1930 a 21 días del primer golpe de estado en la Argentina llegó a tener hasta 1944 solamente un millón de trabajadores afiliados en 1946 eran seis millones y medio los afiliados es decir el peronismo genera el poder del sindicalismo es Perón el que decide quién es el secretario general de la CGT, como en este caso Cristina decidió, como decía Santiago, que el titular de la CGT sea Caló. Pero en el medio de la comparación, a mí me gustan mucho esos juegos ahistóricos que propone Fernández, es muy interesante analizar quién es quién. Bandor en todo caso lo que representaba, era al representar la UOM, el desarrollo del mercado interno. Por eso era potente. La UON se hace potente a partir del peronismo porque el peronismo desarrolla el mercado interno. Y la UON, hasta finales de la década del 70, era realmente poderosa. ¿Por qué? Porque había un desarrollo de mercado interno. ¿Moyano qué representa? Moyano representa a lo que quiso imponer el plan Larkin. La desaparición de los ferrocarriles. La desaparición de los ferrocarriles, el surgimiento de los camiones. Y a partir de ese momento es la década del 90. Cuando Kessner elige a Moyano, está eligiendo un modelo. un modelo que tiene que ver más con el mercado externo que con el mercado interno. Por eso, fíjate cómo se cruzan las distintas contradicciones que significa esto. Porque hoy Caló, que supuestamente por la UON, defiende el modelo del desarrollo del mercado interno, sabe que el gobierno por sobre todas las cosas, está priorizando las ganancias de las empresas extranjeras. Y Moyano, que defiende a las transnacionales del camión, está defendiendo en todo caso una postura en contra de un gobierno que le está dando más ganancia a las transnacionales. Curiosos cruces de la historia en donde, como vemos, no todo ya es como se miraba en la década del 60 y en la década del 70. Un par de líneas telefónicas. 4010-71-57 o oh, 4010-71-58. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué similitudes, qué diferencias hay entre Hugo Moyano y Augusto Timoteo Bando? Tengo un dato antes, tengo un dato, tengo un dato antes Baje la música Doble, doble, doble porque es excelente El Observatorio de la Deuda Social sí. Acaba de sacar un excelente informe sobre los indocumentados en la Argentina Hay 168 mil chiquitos como Isabela Sí como Virginia, como Virginia. Como Emilia. Como Emilia. Apenas nacidos. Como ¿no? Vito, como Luli, como mis hijas, como nuestros hijos, que no tienen documento. ¿Cuántos? 168 mil. Es? es impresionante la uh -huh. cifra. Porque vos, como siempre digo, vos dibujás 168 mil y es fácil. Ahora ponele una carita, 168 mil sí. caritas. No vas a poder porque no te podés imaginar porque no conocés. Yo no conozco no un lugar más de 10. ¿En no donde conocés. entre tanta gente? Claro, 168 mil caritas como la de nuestras hijas. Sí. Sin documento. ¿Es base para qué? 168.000 chicos que no tienen identidad. ¿A quién le conviene que vaya creciendo el nombre, el número de indocumentados en la Argentina? ¿Qué tipo de negocio se puede hacer con un chico sin documento? 168.000 chicos indocumentados en la Argentina. Informa. Hora 9 en todo el país, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados, seis décimos, humedad 72%. Casi un millón de turistas se movilizarán durante el fin de semana largo, según el Ministerio de Turismo de la Nación ...más de 980.000 personas se trasladarán... ...para vacacionar por el feriado del lunes... ...un relevamiento realizado por la cartera... ...estimó que los viajeros gastarán... ...un total de 547 millones de pesos... ...con un gasto promedio diario de 206 pesos. Un choque de camiones dejó dos muertos en Córdoba... ...un camión con acoplado vacío... ...y otro con un semi cargado de electrodomésticos... ...colisionaron de frente sobre el kilómetro 479... ...en la localidad de La Bulash... ...una mujer que viajaba como acompañante... ...en uno de los vehículos... ...resultó con heridas graves... ...y debió ser internada en un hospital local... ...con un clásico... ...comienza la 17 fecha del torneo inicial de fútbol... ...Independiente y River... ...se enfrentarán desde las 17... ...a la misma hora Unión recibirá Newbels... A las 19 y 15, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba jugarán su partido. Finalmente, Argentinos Juniors y San Lorenzo se enfrentarán a partir de las 21 y 30. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados, 6 décimos, humedad 72%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende. todas las voces. Espacio Publicitario. Esta semana, en Revista El Federal, limones, los secretos de una cosecha que marca récords en el mundo. Además, ciencia argentina, cómo funciona el laboratorio que estudia los rincones de nuestro cerebro. Huerta, una cebolla para deshidratar. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Acércate a Radio Esplende. Ahora podés seguirnos en Facebook en www.facebook.com barra o en Twitter en splendidam 990 Este sábado arrancamos desde Avellaneda. Se juega un clásico con urgencias. Independiente River. Relata Pablo Leñani. Comenta Daniel Cairo. A continuación, desde La Paternal, vivimos Argentinos San Lorenzo. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM990, un grito de gol en la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente.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 Balbuceos Editoriales Los oyentes, Los oyentes Sobre la hora ¿Qué dice la gente? Primero, ¿a qué teléfono se comunican nuestros oyentes? pueden llamar al 4010-7157 o 4010-7158 ¿Y qué dicen esos cornudos? Rosario de Villa... Perdón, queridos, perdón, dije cornudos queridos quise... Claro, Rosario de Villa Pueyrredón Bandor es el símbolo de la traición para el peronismo quiso un peronismo sin perón no se puede comparar con Moyano uh -huh. dice. hay mucho hay mucha respuesta también en twitter de esto, ¿eh? mirá qué interesante uh -huh. que, que se planteó porque eh, nosotros pusimos en cierta medida una suerte de síntesis de las declaraciones de Zenén González sí. sobre, de este escritor sobre estas comparaciones entre Moyano y Bandor y las reflexiones que hace este hombre es sobre los sindicalistas que fueron considerados traidores por ciertos sectores del movimiento peronista, como fue el caso de Rucci, el caso del propio Bandor, el caso de Alonso. Y vos fíjate sí. que hay un montón de mensajes. Por ejemplo, María Paula Riberti dice, Moyano le dijo a Cobos en su momento de la traición no se vuelve. Mm. Linda frase, ¿no? Sí. recuerda a María Paula. Mirta de Quilmes. No, primero Jorge de Barracas. Hay que recordar que Bandor... ...festejó la caída del doctor Ilia con Honganía... ...levantando copas de champagne... ...hay fotos, dice Jorge... Ajá. ...sí, sí, eso es verdad, eso es verdad... ...eso sin duda que es así... ...además estaba ahí el Cardenal Cayano, ...que le dio una vez más la razón a la matriz... ...de la conquista de América, de la cruz y la espada... Cayano trajo el Opus Dei a la Argentina... ...entre otras cosas y junto a Bandor... ...generaron aquel golpe contra un gobierno... ...realmente importante... ...como fue el de Arturo Ilia... ...que tuvo el pecado de nacimiento de que el peronismo estaba proscrito... ...pero el gobierno de Ilia es realmente un gobierno muy interesante de la historia argentina, absolutamente ninguneado justamente por ese pecado de origen pero tiene razón el oyente el turco, mi querido amigo el turco Eduardo Salim Sade, colega del noticiero de Canal 7, dice Mauro, se dijo que estaban al servicio de la traición no que eran traidores bueno, turco, sí. <risa> es una sutileza no es una sutileza dialéctica la que se utiliza sí, pero el en cantito que... terminó siendo el título del libro bueno, exacto, exacto la pero... síntesis fue el canto Vos fijate que lo, que lo que nos dice el chino Clau es... ...pero los que gritaban a los traidores los vamos a matar... ...eran los de la conferencia de prensa. Refiriéndose, me imagino, a esta conferencia de prensa... ...en la que aparecían eh, Moyano, micheli el Momo Venegas, eh, Eduardo Busi... ...yo eso no lo escuché, debo decir. De todos modos, esta expresión de a los traidores los vamos a matar muy sesentista, muy setentista, si vos querés, que guarda relación seguramente con ese nivel de violencia política que había en, esos, en esas épocas, que se traducían asesinatos. A ver, recién lo decíamos, Bandor, Klosterman, ¿no? eh, Alonso, Rucci, fueron secretarios generales de la CGT que fueron asesinados. Claro, pero después, como para hacer una, no solamente una cuenta, sí. sino también una visión... Distinta. Vamos a decir que los dirigentes sindicales de base se multiplicaron por cientos, oh. que terminaron siendo desaparecidos y creo que la imagen más fuerte justamente empieza con Felipe Vallese. Que es anterior continúa, a todos. Claro, ellos y que continúa con cientos y cientos de delegados de fábricas desaparecidos y demás. Porque lo que estamos discutiendo es un modelo de sindicato vinculado con el poder y con el partido gobernante. No es nuestro modelo sindical. Nuestro modelo sindical es el modelo de la CTA. Lo que nosotros decimos es por qué la discusión pasa por Bandor y Moyano y qué representan Bandor y Moyano, mucho más allá de su cuestión individual. Arnaldo de Capital dice que recién preguntamos cuál es la diferencia de Moyano con otros dirigentes. Moyano salió del torrente en el que venía, por lo tanto, es un traidor. Esto no fue un palo, como se le dice. Fue un piquetazo con 170 cortes y con la capital bloqueada. Bueno se discutió bastante esta semana sobre esta cuestión de si fue un paro inexorablemente fue un paro uh -huh. la, el acompañamiento de las medidas que, que, que significaron los piquetes en los cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires eh, yo creo que forman parte de una estrategia que hicieron más contundente la medida de fuerza originaria pero a ver negar que hubo un paro negar que hubo sectores del trabajo que quisieron parar que tomaron la decisión de parar Es casi tan necio como negar que hubo muchos otros que tal vez querían ir a trabajar... ...y, y desistieron a raíz de que existía este, este clima. Comisiones internas en General Motors, que representa a Desmata... ...comisiones internas en Asindar en donde la elección la ganó... ...la gente vinculada a la intervención de la CTA que tiene a Hugo Yagi como interventor... ...pararon, pararon, a pesar que sus conducciones llamaban a no parar y eh, estar en contra del paro en un montón de lugares se paró a ver hubo, eh, eh, como en toda medida de fuerza no existió la unanimidad absoluta no, no. no hubo un acatamiento eh, no me gusta decir acatamiento porque me suena muy muy militar la palabra sí, acatar no pero sí, sí. pero no hubo una respuesta del ciento por ciento pero fue un número importante de trabajadores los que decidieron parar ahora ciertamente Los piquetes reforzaron esa sensación, esa imagen de que el país estuvo paralizado porque lo que mostró fue un pueblo movilizándose en las calles y de alguna forma generando ese impacto de decir, che, no queremos más esto. Y además supongo que hubiera sido uno solo el que paraba. ¿Te acordás la famosa foto de la plaza de Tiananmen en China? Claro. Cuando Una hay un solo tipo claro. parándose frente a un tanque. Si acá hubo un solo trabajador que paró para decir no me alcanza con lo que trabajo, mi hijo trabaja en negro y no sé cuál es su futuro y necesito que en lugar de que ganen más las empresas y los bancos, como dice la Presidenta, ganen más los trabajadores. ¿Eso es despreciable? Porque lo hizo un solo trabajador. Porque no haya sido la clase trabajadora. Como dijo Val Medina antes, de que no es un paro que representa a toda la clase trabajadora, no a una porción. Aval, tenés razón, a una porción. Ahora, esa porción es despreciable. Claro. Son trabajadores y este es un modelo que se precia de ser nacional, popular y que representa a los trabajadores. Uh -huh. Escúchenlos, Héctor de Don Bosco. Nunca fui carnero, nunca fui patrón. Qué satisfacción. Pero con Buzzi y Biolcati nunca haría un paro porque son uh -huh. unos reaccionarios. Dice. Muy bien, en y todo. Sí, vamos no, no. todavía, sí, sí. vamos, todavía un poco de lo que hablábamos antes. Claro, eh, hubo personajes dentro de la convocatoria con lo cual nosotros no comulgamos ahora, lo que me parece que no tiene que hacernos perder de vista ese, esa enumeración de los personajes son las razones por las cuales se para claro no siempre uno tiene empatía absoluta con el dirigente convocante pero hay que ver si las razones son objetivamente atendibles o si era una paparruta y yo creo que había razones más que atendibles Insistimos con esta frase, el 8N estuvo mucho más allá de Clarín y el paro del 20 de noviembre estuvo mucho más allá de los dirigentes. Uh -huh. Mirta de Quilmes es la segunda vez que escucho el programa. Recién se dijo que lamentan que los planes trabajar sean solo de mil pesos y se olvidan de los jubilados. Uh -huh. Claro. Es cierto, tiene razón. 40107157. 4010715. Las dos líneas telefónicas que nos prestan hasta las 10. Va, nos presta. Las agarpamos religiosamente, aquí en Esplendid. Cápsula Espacial, Planeta Tierra. Internacional. Internacional. Sobre la hora. Estado de Israel otra vez bombardeando la franja de gas. Razones porque el presidente Mamu Abbas ha insistido en que va a solicitar ¿no? una vez más el ingreso de Palestina como miembro pleno ¿no? de Naciones Unidas. días de bombardeos intensos y sangrientos ataques 167 muertos y 1.300 heridos la portavoz del ministerio de exteriores del país afirma que las más de 160 muertes que se produjeron en la franja son una cifra moderada el daño colateral fue mínimo la cantidad de civiles que perdieron la vida se mal pero podría haber sido mucho mayor si no fuéramos tan precisos Día de tregua entre Israel y Hamas Las partes cumplen el alto al fuego Pactado con la ayuda de la ONU, Egipto y Estados Unidos El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon Pidió a las partes compromiso Total y seriedad Pero el ejército israelí sigue esperando La frontera ante la posibilidad De una intervención terrestre Fuerte, ¿no? Lo que está pasando En Franja de Gaza Un, un territorio, un territorio... ...realmente en donde uno puede apreciar esto de lo que siempre hablamos, Carlos... ...que es la, la defensa de la tierra, ¿no? El valor que tiene la defensa de la tierra... ...pero a la vez se aprecia con claridad la, la manera... ...la manera que los ejércitos, sobre todo los ejércitos más poderosos de la tierra... ...entre los cuales seguramente, entre los diez primeros está el ejército israelí... israelí sí, no, bueno. eh, avasallan, ...avasallan sobre la vida de las personas ya no en combate, sino de manera absolutamente eh, cruenta y sin ningún tipo de respeto, hasta por las normativas mínimas que hasta en las guerras se respetan. Usted sabe que a mí en medio de todo esto siempre se me ocurre pensar en ciertas imágenes de, de esos lugares. Herodes terminó siendo un Gil, porque si Jesús hubiera nacido en estos tiempos, con un cohete israelí se terminaba Jesús. Claro. Y esta postal me parece que es muy fuerte, porque... Desde que nosotros crecimos, Mauro, estamos hablando de negociaciones de paz. ¿Cuántos años venimos escuchando de las negociaciones de paz? Qué pedazo de hipocresía, porque después los que ganan siempre son los señores de la guerra. Uh -huh. Vamos a hablar con Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. ¿Qué tal, Tilda? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos visibilidad frente, digamos, a, a la, al la costumbre general de que son muy pocos los medios que se nos acercan eh, y desgraciadamente cuando ocurren estas tragedias ¿no? uh -huh. nos gustaría que nos que nos hicieras una interpretación de, de estos últimos acontecimientos que están ocurriendo en, en la zona de la Franja de Gaza bueno o sea eh, la Franja de Gaza digamos si bien hubo festejos cuando se firmó la tregua por así decirlo eh, al día siguiente Israel violó esa tregua uh -huh. eh, porque ya hay un muerto, más de 19 heridos eh, en un campo de, de, de sembradío, ¿no? una familia de, de la aldea de Canyunes. eh y hubo que contenerlos, realmente contener al pueblo para que no desatara nuevamente la ira, ¿no? porque es lógico eh, paralelamente yo creo que el gobierno de Netanyahu y sus aliados eh, no se esperaban una respuesta tan fuerte más allá de las asimetrías que sabemos, o sea, mm -hmm. estamos hablando de la segunda potencia armamentística en el mundo, sí. apoyada además con más de 3 millones de dólares, digamos, por Estados Unidos anualmente para el ejército solamente, es decir, eh, mm -hmm. pero así todo eh, se pudo contener para poder rearmar mínimamente, mínimamente eh, la vida cotidiana, que no es muy fácil en Gaza. ¿no? Claro, uno, uno, imagina, uno imagina que los niveles de, de normalidad deben tener parámetros absolutamente, absolutamente distintos a los que nosotros conocemos, ¿no? Eh, por eso quería incluso también que nos dieras una mano para reconstruir cómo es esa vida cotidiana en, ese, en esa porción, en ese territorio de la humanidad, tan sufrido, por cierto. Sí, bueno, yo creo que hay que retrotraerse un poco también al 2005, antes uh -huh. que, lleg que llegara ahora, digamos. Ustedes no sé si recordarán que en el 2005, por órdenes de Charón y en forma, digamos, totalmente inconsulta, en ese momento con lo que eran los acuerdos de Oslo, supuestamente, eh, estuvo, eh, es se, se, des se, se sacó a los colonos, se desconectó Gaza de los pasos vía Israel para que, que pudieran ingresar al West Bank o sea a Cisjordania, uh -huh. ¿no? Y se le aplicó un muro, se los encerró, es decir, eh, supuestamente por una cuestión de defensa y de, de cuidado, inclusive hasta para los palestinos me decían algunos progres en ese momento. Eh, en conclusión, cuando se van los colonos. Eh, por supuesto destruyen toda la infraestructura que Israel había preparado para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, con ello, digamos, también eh, lo que significa el agua, la luz, <ríe> eh, las cosas mínimas que se necesitan para habitar un país. Esos colonos, por supuesto, hoy están en lo que es Cisjordania, eh, ocupando más allá de la línea verde, construyendo ese muro ominoso que nosotros podemos observar muchas veces por imágenes, ...de más de 8 metros de altura y más, ya llevan cerca de 800 kilómetros construidos... ...pero que va eh, cercenando y cercando aldeas y pueblos palestinos, ¿no? Y Gaza, que tiene 160 kilómetros cuadrados, está, digamos... Eh, ...está cerrada por eh, la muralla y controlada por aire y por mar y la salida por Egipto, también, por supuesto, la controla el ejército israelí, porque no nos olvidemos que el pueblo palestino está bajo ocupación. Claro. La vida cotidiana de los gazatíes, si bien es, du es muy dura, creo que más dura inclusive que la de mis hermanos en, en Cisjordania, eh, porque ya les digo, es decir, cuando se van en el 2005, eh, también arrasan con los cultivos, queman a propósito tierras que, que se podrían ser productivas, es decir, eh, eso es lo cotidiano, vemos a los pescadores que dos por tres son ametrallados, digamos, por eh, los, los barcos israelíes, eh, sus plantaciones son total, siempre bombardeadas, los drones siguen estando en el cielo cotidianamente hasta el día de hoy, ¿no? es decir... Hay una presencia tan fuerte de lo que es la ocupación en Gaza que desgraciadamente esa normalidad están como hasta casi acostumbrados. Uh -huh. No hay una empresa de telecomunicaciones en general. Los palestinos en la franja de Gaza se, se, se, se, se manejan por por celulares, o bueno, vía internet, cuando pueden, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo avisarás la, la salida, si es que existe, a esta, a esta situación que tiene? No sé si lo dijiste, ¿cuántos, cuántos palestinos viven en esa zona? Y hay más de... Un... Un millón seiscientos, más uh -huh. o menos. Un millón seiscientos mil. Debe sí. ser una de las zonas más pobladas de la Tierra en cuanto a la relación de densidad poblacional, Exactamente, ¿no? Exactamente, señor. Y además, como, dice, como dijo José Saramago ¿no? Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, eh, realmente mal viven porque además, bueno, las condiciones que han quedado ahora, lo que, lo que quedó, digamos... Eh, está muy mal, muy, está todo, es muy desolador. Uh -huh. Yo hablaba con un, con, el, con un profesor que es de la Universidad Islámica en Gaza y me decía, Tilda me decía, estamos desesperados. Y por el otro lado paralelamente me decía, pero ahora que estamos tomando un poco de normalidad tengo que ir a dar clases. ¡Qué bárbaro! Entonces, ahí vos ves lo que es la resistencia también, ¿me entendés? O sí. sea, esa cosa porfiada que yo creo que es lo que más loco los pone a los sionistas, ¿no? O sea, el hecho de, de, de, de no poder eh, frenar esa iniciativa. Uh -huh. Sí, y, sí, que la vida continúe a pesar de ellos, incluso. A pesar de ellos, de que puedan ser capaces de, de, de, de organizar concursos con, con de pintura infantil, por ejemplo, o de cantar. ...y contar su historia a través del canto... ...que es un hecho muy común entre el mundo árabe... ...y en especial de los palestinos, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, eso es la, es la parte, digamos... ...que a veces la gente no ve... ...porque nosotros vemos números... ...y además, vuelvo a decir, es decir... Eh, ...acá la equidistancia, digamos... ...con lo que algunos medios... Eh, ...tratan este tema... ...es tan, tan falsa, tan hipócrita porque no se dice que hay un ocupado que viola el derecho internacional permanentemente, no se dice de que los palestinos viven bajo la ocupación, que hay un proyecto de limpieza étnica que se ejecuta cotidianamente, no se dice que, por ejemplo, eh, el, el Estado de Israel quiere convertirse en un Estado judío, no en un Estado laico como era, digamos, la promesa de su constitución, ¿no? Eh, y paralelamente vemos, ¿sabes que apresaron a cuatro parlamentarios hoy en Cisjordania? Hoy fue esto, bueno, ayer, digamos. Ayer, ayer, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es decir, eh, yo no veo a nuestros parlamentarios levantar la voz por esas cosas, uh -huh. eh, son sus pares en el mundo, como también no vi, digamos, mucho rechazo de algunos sectores del periodismo cuando fueron atacados, digamos, los reporteros y fueron atacadas las sedes, digamos, de los internacionalistas. Pero a mí, a mí lo que me impacta mucho es ver de qué manera un muerto palestino eh, vale mucho menos, por lo menos en la consideración mediática, que te digo, un muerto, 100 muertos palestinos sí, sí, sí. Val, vale, menos un, vale menos que un muerto de, del lado de Israel, digamos, ¿no? Y por supuesto, o sea, es decir, ahí ya vos ves, digamos, o sea, eh, la, la asimetría profunda con lo que se trata esto. Es que sabés que también, de alguna manera, eh, el relato sionista y sus fundadores, por ejemplo, cuando Golda Meir dice eh, los palestinos no existen, los árabes son cucarachas, uh -huh. o cuando nosotros recibimos alegremente a un eh, el canciller israelí, que fue el que dijo en la operación Plomo Fundido, por ejemplo, a los palestinos hay que echarlos a todos al, al mar y hundirles la cabeza. Uh -huh. Es decir, todas esas expresiones xenófogas, que están en contra de digamos una mirada mucho más humana, eh, para los palestinos no es válida porque además la presentación generalmente es como un conflicto, como si fuera un conflicto de tipo étnico o religioso, y la cuestión es política, acá es netamente política, claramente, de allí por ejemplo o sea de que la oposición histérica además de Netanyahu pensando que iba a ganar además el republicano y no eh, Obama que para mí es lo mismo les sí aclaro. para el caso la política exterior de Estados Unidos es bastante uniforme sea republicano o demócrata exactamente con la diferencia que el republicano pedía digamos la judaización de toda, eh, de todos los territorios también no sí. solamente de, de Israel no Entonces... el otro día el otro día comentábamos un chiste que creo que fue de Daniel Paz en la en la tapa de página Ajá. 12 en donde había había dos dos que se referían, sentaditos ahí, se, se referían a, a qué diferencia hay entre un republicano y un demócrata y, y la, el comentario era justamente que los dos asesinan por igual, el único tema es que uno tiene cargo de conciencia y el otro no <risa> y claro. Yo no sé si tanto cargo de conciencia, <risa> vos fijate las expresiones del presidente Obama, Obama. Sí, que sí. son terribles Cerré. Justificando, justificando la, la masacre, ¿no? Sí, sí, sí, o las expresiones de acá también, yo te digo, o sea, yo estoy muy agradecida con el gobierno argentino por, por, digamos, la iniciativa de acompañar, digamos, el, eh, la presencia del Estado palestino el año pasado eh, en Naciones Unidas y este año acompañar también. Pero, por ejemplo, eh, se hizo una marcha el día 21 eh, donde hubieron expresiones que tampoco me agradaron a mí y que no fueron Quebracho, ¿eh? uh -huh. de esa, claro no sé quiénes eran, pero no eran los gen la gente de Quebracho por el compromiso de la gente, y esto lo quiero reivindicar porque hay una honestidad que tengo que, que manifestar. Uh -huh. eh, hay un acuerdo con los, la gente de Quebracho de que nuestras marchas no van con palos, No van con capuchas. capuchas, sí, claramente, claramente, eso lo quiero Bueno, pero ta, claro. ta, también estuvimos, digo, estuvimos como CTA convocando, sí, señor, o sea, sí, señor. hubo muchas organizaciones, no porque por, por ahí uno decir que bracho inmediatamente eh, suena a que, bueno, siempre lo mismo el sí, grupo. Claro. Hubo un montón de organizaciones que estuvieron el otro día apoyando el reclamo y la reivindicación del pueblo palestino, ¿eh? sí, señor, yo lo sé, yo sé, si yo estuve con los compañeros de la CTA, estuvimos organizando la actividad. Días antes, es decir, eh, es más, nos prestaron el sonido. Te y, quiero decir, Tilda, eh, eh, acá siempre diferenciamos esto: el poder es una cosa, el pueblo es otra, ¿eh? exactamente, por supuesto. El pueblo argentino no está tan lejos del pueblo palestino para nada, para nada está de lejos del pueblo mm. palestino, al contrario, las manifestaciones así lo demuestran. Eh, nosotros, bueno, esperábamos que esto acabara, digamos, el bombardeo acabara, porque realmente si íbamos al, a este paso en tan pocos días, iba a ser peor que plomo fundido, claro. ¿no? Cosa que desea el hijo de charones en sus expresiones, Totalmente, por siempre, ¿no? totalmente. O sea, eh, por eso, yo quería decir esto porque nos llegan muchos mails, hay gente que está confundida, y la expresión del día 21 fue la expresión de la sociedad civil y, y sus organizaciones Y de eso sí estamos muy claros y, y, lo, y tenemos cabal conciencia de claro. eso. Acá me apunta Ramiro, nuestro productor. Uh -huh. Anoche durante la tregua, Anwar Abdelahi Kdeye, de 20 años murió, fue asesinado y otros 19 palestinos resultaron heridos por balas israelíes contra un grupo de agricultores en la localidad de Chuzá me apunto sí, señor. como dato Otro último sí señor. Uh -huh. sí señor bueno tilda eh, este es un espacio en donde tratamos siempre de, de darle voz a los que habitualmente son silenciados por eso el espacio para conversar contigo para que nos expreses y nos expliques desde tu perspectiva que compartimos en muchos casos qué es lo que está ocurriendo en Franja de Gaza te mandamos un beso grande ¿eh? bueno un beso grande y bueno y esperemos esperemos que realmente esta vez sí Palestina pueda entrar, digamos, como miembro observador, porque por lo menos nos va a servir para que los tribunales internacionales sancionen de tanto en tanto al Estado terrorista de Israel. Tilda, un beso. Hasta, hasta luego. Tilda Rabi, presidente de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, sobre la escalada bélica en Franja de Gaza. estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en sabra y chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? Nooi, dat se ha vuelto zo. en is toch niet A dónde estaba yo, en zo. Het Insensible leyendo la noticia? No seré uno más en la falacia de niet ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de sabre y chatina. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 31 minutos en todo el país... ...la temperatura 21 grados, 4 décimos, humedad 70%. Cavallo se refirió al fallo del juez Griesa. El ex ministro de Economía dijo que la apelación del gobierno... ...debería ir acompañada de un compromiso de abonar los mismos montos... ...que a los demás bonistas. Argentina no puede apelar el fallo del juez Griesa... ...con chances de convencer a las instancias superiores si sigue diciendo que no hará ningún pago a los tenedores de bonos... que no entraron en los canjes aceptados por el 91% de los bonistas, dijo Cavallo. La CGT oficialista no descarta volver a juntarse con Moyano. El titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, afirmó... que la división que existe en la actualidad entre las dos centrales obreras es transitoria. Martínez aseguró que dentro de muy poco tiempo... Vamos a estar juntos. Los Pumas cierran su gira europea. El seleccionado argentino de rugby enfrentará a Irlanda. El partido se disputará en Dublín a partir de las 11. El entrenador Santiago Felan confirmó el retorno de Juan Martín Hernández. El tiempo en Buenos Aires. La temperatura actual 21 grados 4 décimos. Humedad 70%. El cielo está despejado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splende desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splende. Todas las voces. mural de voces. Los informes. Los, los informes. Sobre la hora. Tanto las creencias como los valores están profundamente arraigados socialmente y culturalmente. Son creencias muy arraigadas en una sociedad patriarcal. sobre todo muchas cuestiones culturales de, de, de violencias que seguimos eh, tolerando las mujeres o, que, o las cuales seguimos estando de alguna manera sometidas o, o, o, sí, o expuestas. Cuando se piensa durante tantos años y siglos eh, este tema, eh, inclusive hasta silenciosamente a través de instituciones se va a digamos, cosificando y se va, digamos, se va marcando y el sello es a fuego, una mirada totalmente de sumisión y una mirada, a una relación asimétrica entre varones y mujeres. Los jueces y juezas tienen... Este, conductas eh, absolutamente patriarcales no tienen perspectiva de género bueno, lo podemos ver eh, primero las demoras que hay para dictar las medidas cautelares una mujer que es agredida eh, por su conviviente la medida cautelar tarda no sé cuánto tiempo para sacarlo al hombre y además en el tiempo intermedio esta mujer puede padecer más fuertemente todavía la violencia Yo pertenezco a una organización que se llama CIAG, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Hemos incorporado entre nuestra temática la violencia de género, hemos asumido la causa de Mariana Condorín. Mariana, digamos, es una piba que se termina suicidando o posiblemente se haya suicidado, todavía no está establecido con firmeza si se trata de un homicidio o de un suicidio. Y ella había sido víctima de violencia de género durante el tiempo que transitó su relación con, con el Chancho Maldonado, este, a quien bueno, este, la investigación señalaría como el posible autor de, del homicidio, si es que el homicidio fue así. El entorno de Mariana y Mariana misma concebían a la violencia que ella estaba padeciendo como algo que tenía que ver con su esfera privada, algo que, que, tenía, que se resolvía de puertas para adentro que en realidad es la forma que tiene, digamos, el, el, el machismo o el patriarcado de garantizarse la impunidad de esa violencia. Muchas veces el círculo de, los, de violencia hace que corten las relaciones con otros miembros de la familia o con otras amistades y, en, y muchas veces dejan el trabajo y entonces la dependencia económica del golpeador es una dificultad más a la hora de querer poner fin a la relación. La violencia de género en realidad no, no, no es una cuestión de, de clases sociales, sino que afecta a todos los sectores sociales, porque además no solamente hablamos de violencia familiar, sino que hay muchos tipos de violencia, como la institucional, como la simbólica. Sin embargo, sí, los sectores sociales más vulnerables económicamente son los más afectados en cuanto a la hora de pedir ayuda o de tratar de resolver el conflicto. Hay algunos organismos que trabajan bien pero descoordinadamente Y lo que falta es el intermedio entre la ley y hacerla efectiva Y ese intermedio son políticas públicas de eh, acompañamiento a la mujer De contención psicológica, de patrocinio jurídico gratuito Porque no es fácil conseguir un abogado Y si bien la denuncia se puede hacer sin abogado Después para continuar el proceso es aconsejable que cuente con uno Y eso no está bien articulado eh. Creo que en Latinoamérica influyen, ya digo nuevamente, estados que por ahí han permanecido inactivos o deficientes, con pautas culturales bastante arraigadas. Y en relación a, otras, a otros eh, lugares del mundo, los indicadores internacionales demuestran que en Latinoamérica todavía es bastante prevalente la, la violencia de género. Es decir, que todavía tiene una incidencia muy fuerte. Estábamos escuchando entonces voces de distintas organizaciones que luchan para erradicar la violencia de género. Uh -huh. ¿Y por qué escuchamos esto? Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. La violencia no es solo física, eso es lo que tenemos que pensar, es uh -huh. también psicológica, hay violencia económica, violencia social y hay violencia también obstétrica, entre otras, vos, entre otro tipo de violencia. Qué interesante es eso, de qué manera el sistema médico hegemónico coloca a la Así mujer es. en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? esto lo hemos hablado de alguna que otra oportunidad, de qué forma la mujer termina siendo prácticamente una víctima claro. de uno de los momentos más felices de su vida, como es el parto. Y realmente la pasan muy mal, porque una depende del médico, y bueno, el médico muchas veces no ayuda a que sea eh, un buen momento ese. Uh -huh. Pero yo acá tengo unas cifras mundiales que son realmente llamativas y que hablan por sí mismas. Por ejemplo, del 45 al 60% de los homicidios contra mujeres, que serían femicidios, uh -huh. se realizan dentro de la casa y son por sus parejas, por sus cónyuges. Impresionante. Hace 20 años, en una casona de la ciudad de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires, un odontólogo que por entonces era ignoto, no lo conocía nadie, uh -huh. salvo su entorno directo, asesinaba de nueve escopetazos a sus dos hijas, su esposa y su suegra la historia se transformó en una, en una moneda de dos caras, que por un lado simboliza como casi ninguna a la violencia contra la mujer, pero a su vez la otra cara de la moneda exacerba el morbo machista de quienes mitificaron a ese cuádruple homicida. El primer simbolismo es comprensible, ¿no? uno entiende, una persona que se carga a las cuatro mujeres que cohabitan con él en su casa es casi como una exégesis de la violencia de género. Eh, pero cuesta entender por qué razón para una porción nada desdeñable de la sociedad Ricardo Barrera, de él hablamos, se ha transformado casi en una especie de, de castigada y sufriente víctima que emerge de, de, de esas aguas del crimen ¿no? esas profundas aguas de la criminalidad luego de purgar una condena hay que decir también, de 17 años en prisión para convertirse en una suerte de, de héroe redentor de los horribles Hombres vituperados por sus familias Quien escribió un trabajo monumental Sobre la, sobre la vida de Barrera Después de aquel cuádruple homicidio que lo, saltó, que lo hizo saltar a la fama Fue un gran periodista Un joven pero gran periodista Un gran cronista de nuestro tiempo Que tengo la, la fortuna de tenerlo como, como uno de mis mejores amigos Que se llama Rodolfo Palacios El Fito Palacios ¿eh? ¿Cómo te va Rodo? ¿Qué decís? Hola Mauro ¿Cómo estás? ¿Viajando a Mar del Plata? Sí, ya estamos eh, por traspaso, quedan 280 kilómetros más o menos. A buscar a la familia, a buscar a... Hay que... Quiero contarles también, Rodo y Mercedes han sido hace poco flamantes papás. Mira qué bien. Flamantes papás de Charo, otra mujer más. Acabo <ríe> de ver que el... los últimos partos acá en este equipo han sido todas nenas, así que no podemos menos que ponernos contentos también de que, de que hayas traído a otra mujer al mundo, amigo. Muchísimas gracias. ¿Qué, qué reflexiones te, te, bueno, te merecen este momento, eh, justamente en el, en el momento en el que estás sacando, editando este libro sobre Barreda? Bueno, hace 10 años cuando fue el, el caso que, que conmovió el país, la, la palabra violencia prácticamente no, no existía. Eh, en la sociedad eh, había eh, una cuestión más... Eh, más de machismo, eh, incluso hasta mediáticamente Barrera eh, era, era visto como un personaje simpático, eh, que hoy afortunadamente ha cambiado, eh, hoy incluso eh, uno como periodista también se ha, se ha acostumbrado a, a la terminología, ¿no?, de describir de, de violencia de género, de, de maltrato psicológico, maltrato físico, de femicidio, que ahora es una figura que contempla la la cadena perpetua en el código penal y el caso de Barrera es eh, el extremo de donde puede llegar el, el maltrato hacia una mujer a mí me resulta muy interesante el, el estudio de, del Ministerio de Salud bonaerense porque lo que, lo que refleja es que en el 90% de los casos las víctimas son mujeres eh, que eso siempre digamos, era una cuestión que era difícil de establecer porque Por un lado, eh, uno habla de, de, de violencia intrafamiliar, de, de, de crímenes patológicos, como lo llama Safaroni, de inseguridad íntima, como también dice Luciana Pecker, que es eh, una inseguridad que, que no sale mucho en los medios, sale el otro tipo de inseguridad, y que es una inseguridad muy difícil de prevenir porque es una inseguridad de puertas adentro. Entonces me parece revelador este informe estadístico del Ministerio de Salud de la provincia, Porque marca eso, que en el 90% de los casos de violencia familiar corresponden a mujeres y en, en la mayoría de los casos se trata de, de, de familiares o, o de sus parejas, eh, con esta cuestión de que el enemigo duerme en casa. Uh -huh. Y me parece muy importante que, que un día como hoy eh, todos tengamos en cuenta eso, eh, que más allá de, de, de, de la inseguridad de... Callejera, de, de, de los robos, de los asaltos, hay una inseguridad mucho peor que incluso se cobra más del 60% de las víctimas eh, que son asesinadas. Ocurre puertas adentro en el misterio de Puerto Amarillo. Y, y es importante también de concientizar a, a eh, no solo a, a los oyentes en este caso, a los lectores de diarios a los televidentes, sino también a los periodistas y a los que informamos en este tipo de hechos. Uh -huh. cómo, ¿Cómo vive, vos que lograste construir una, una relación de la que te voy a preguntar tal vez algunas cuestiones, pero cómo vive Barreda esta, esta construcción que se hizo en torno a su figura, de una parte, te diría que seguramente más, más integrada por hombres que por mujeres, de la, de la sociedad argentina, que casi lo coloca en el lugar de una suerte de redentor de la masculinidad? según él lo vive preocupado porque él no le gusta que, que las personas lo feliciten en la calle o, o le pidan autógrafos o se le saquen fotos eso pasa eh, ¿cómo? eso pasa hay gente que sí, lo sí, para yo, en la calle incluso yo cuando he salido a caminar con él por Belgrano eh, no solo hombres sino también mujeres que se le han acercado a saludarlo como si fuera una celebridad sacar una foto que después suben a A Facebook o a alguna otra red social. y, y es que Disculpame. Porque él no hizo nada sí. bueno para que lo feliciten. Uh -huh. Claro. Eh, ¿Y cómo se entiende eso? reconoce que prefiere eso y no que lo insulten. Que claro. eh, hay todavía gente que lo insulta o que incluso le, le ha pintado asesino y cuatro cruces en el frente de su casa de Belgrano. Uh -huh. Digo, ¿cómo se entiende eso cuando te pasa esta cuestión y cuando Barrera te hace eso, te cuenta eso cuando vos lo vivís? ¿Cómo se entiende eso? lo de la felicitación. Es muy difícil de, de entender, incluso desde el ámbito psicológico, psiquiátrico, eh, el que ha hecho un estudio en su momento es Salmón Lucar que es el padre de la criminalística, es francés, y él llamó a esto esta fascinación por los asesinos que se da mucho en los Estados Unidos, que hay club de fans, que hay incluso caras de asesinos eh, que han matado más de 30 personas que, que ilustran remedios, que hay películas a favor, que prácticamente hay grupos de criminales, Y él lo define como una parafilia, a la que denominó un clitofilia, que es la atracción que generan estos, estos personajes que han matado en mucha gente y sobre todo en mujeres, que quizá buscan redimirlos, buscan salvarlos. Y, y se da incluso en, mucho, en, en, en todo el mundo, no es una cuestión argentina. Y creo que no hay otro caso como el de Barrera, digamos, otro caso que simbolice el extremo de lo que puede llegar la violencia de género y también que simbolice esta cuestión incomprensible, y justificada que genera admiración y atracción en, en muchas personas. Uh -huh. Sí, es fuerte eso, es fuerte. Eh, co contame cómo, cómo tomó Barreda, esto es una noticia de último momento que ni siquiera está en el libro, porque, ¿cómo tomó Barreda eh, la edición de Conchita, el libro que acabás de, de publicar, Rodón Bueno, esto, esto es... Eh exclusivo te podría decir, eh, la verdad que no lo tomo un, eh, muy bien porque me había llamado varias veces para que le llevara dos libros, nunca interpreté si dos libros era para él o para Berta, su novia, o para un abogado, y tardé varios días, y, y bueno, yo tenía yo escuché un mensaje que él lo exigía ya, traerme un libro ya, y eso se dio antes de ayer, fui hasta, hasta su casa de grano a la calle Vidal, llovía, Y él baja con un paraguas, un pantalón corto blanco, bermuda, una remera. Y, y bueno, cuando me abre la puerta, esmerilada de, de, de la parte de abajo de, de, del hall de, de su, del edificio, él prácticamente me fulmina con la mirada, no me da la mano, me dice los libros que yo tengo en la mano, le doy los libros, se los pone debajo del brazo. Y, y bueno, lo primero que me dice es que no le gustó nada, que estaba enojado quien eh, se sintió el cornudo de la historia por toda esta cuestión mediática que tomó el libro por la, el título, la palabra que a él, lo, según él, es la palabra que le enfurece pero también es la palabra que él trae escena y la que lo victimiza ante ciertos sectores de la sociedad pues niño, y bueno, en un momento aparece Berta en escena que había bajado Berta le dice, ¿qué haces acá? Berta dice, no, voy a... llegó el, el pibe de la rotecería. Y en un momento Barrera dice, bueno, nuestro, nuestra relación, yo tuve más de 10 encuentros y charlas con él, dice, nuestra relación llegó a finales como si se hubiese roto un jarrón que es imposible de construir, Berta como confundida, le eh, pregunta qué pasó, le digo no, no le gustó el libro, y, y Barrera antes de se me mira y me dice, la verdad que, que estoy muy mortificado, y cuando lo decía tenía la, la voz como quebrada, como si estuviera a punto de llorar, y me dice, hasta acá llegamos, dice, además de mataste Todo lo que pasó el 15 Que el 15 fue la, el aniversario de los cuatro crímenes Claro Y claro. Dije, nada más lo a decir, que Casi no miró Fue por el pasillo Y bueno, Berta quedó solo conmigo y, y lloraba, me pidió que lo entendiera Que estaba muy mal Y que un libro tampoco iba a cortar la, la relación Y la verdad que, que Por un lado me alivia lo que pasó Porque yo no pretendía que, que fuera un libro Conciente con, claro. con, con Barrera Y La verdad que en ese sentido estoy conforme. Bueno, ya que leía no era, no era a, nadie, a nadie, pero eso por un lado me, me reconforta porque no quería que fuera un libro biografía autorizada o biografía a uh -huh. favor de... Sí, sí, una, una apología, Barreda. una apología de Barreda que claramente, que claramente no lo es. Bueno, Rodo, la verdad que queríamos... Que era, era osado convocar al autor de la biografía de Barreda para hablar sobre violencia de género, pero conociendo... Tu, tu forma de pensar, y que no tenés absolutamente nada que ver con las ideas de aquellos que, confundidos tal vez, o, o envalentonados por esta figura mítica de Barrera, los lo saludan por la calle. Sabiendo eso decidimos hacerlo y no nos arrepentimos para nada, la verdad. Una charla, una charla como la que imaginábamos podíamos tener con un tipo como vos, que es un gran cronista de su tiempo y una persona que sabe perfilar como casi ningún periodista a, a estos criminales. Recordemos que Rodolfo además es autor de El Ángel Negro, una, un gran trabajo biográfico sobre el asesino serial... Robledo Puch. Exactamente, más impresionante de la historia criminal argentina como fue Carlos Robledo Puch. Eh, amigo, buen viaje hasta Mar del Plata, te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Gracias, puro amigo querido, por las enseñanzas, por, por los consejos y, y la amistad diario. Y ya, y ya podemos encontrar Conchita en todas las librerías. ¿eh? A partir de este fin de semana ya tenemos Conchita en todas las librerías. Un abrazo, Rodo. Un abrazo grande saludos al equipo. Chao, mi viejo. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. ¿Quién empieza? Nadie sabe que empieza? ¿Ese? ¿Ese es la vez. ¿Qué programa, compañero? ¿Qué oh. programa? Además, mira vos, ya pianto. Se no fue, se, se no, no fue, el el apenas una mínima Impresionante, me, me encantó. Rodolfo, esta verdad Rodolfo, que es un gran me periodista. Encantó, me encantó porque además tiene una formación muy importante, uh -huh. le da un contexto muy interesante, no solamente la descripción de la crónica, que también lo hace un periodista elocuente, raro, entre otros periodistas escritores. Sí, sí, totalmente, cuando totalmente. Describe la puerta cuando describe toda la situación, realmente lo hace uh -huh. un cronista atento, y eso habla muy bien de él. Pero además, una. ...notable visión ideológica... ...de lo que estaba pasando alrededor de él... Exactamente. en ...el caso Barrera... ...porque lo que hay que sumar... ...que es una información que hoy aparece Nati... ...dentro de los datos que diste... Sí. ...es que además... ...la gran parte de las... ...que son agredidas... ...las mujeres violentas... ...increíblemente siguen viviendo... Uh -huh. ...con el agresor... Uh -huh. ...y esto probablemente tenga que ver con una razón de peso... ...que son los pesos... ...la razón económica... ...a sí, sí. dónde va a ir a vivir esa mujer es todo un tema que todavía no tiene resolución de parte de los distintos gobiernos sean municipales, también, provinciales sí, o nacionales hay muchas también que lamentablemente se separan y que igualmente tienen que seguir eh, padeciendo Soportando. todo el maltrato que padecía cuando vivía con su maltratador claro, no, eso es tremendo terrible, terrible, terrible más allá de las implicancias psicológicas que, que representa ese dominio ¿no? sobre, sobre la mujer ese dominio que termina siendo en muchos casos ejercido A, a lo mejor de manera silenciosa, pero que después se traduce, en determinadas circunstancias en el crimen de esa propia mujer, ¿no? Terrible. Bueno, un montón de mensajes tenemos, ¿eh? ¿Vos tenés por teléfono? Sí, Dale. sí por supuesto. Héctor de Don Bosco, para los israelíes, los campos de concentración fueron las escuelas, dice. Uh -huh. eh, Daniel Marzik dice, los límites geográficos, éticos y políticos israelíes dependen de Dios, del Dios de los israelíes, dice. Con cierta ironía. Vamos. Esther de Santelmo, uno de los mejores programas de Sobre la Hora. Lo felicito. Estuvo bien, ¿eh? Muchas bien, gracias. Eh? La verdad que sí. Marsik completa en otro mensaje. Israel apuesta a la extinción política y física del pueblo palestino. Regula al mínimo el ingreso de alimentos, terrible ¿eh? lo que está pasando en Franja de Gaza Jorge de Avellaneda, quería felicitarlos, muy bueno el programa de verdad Otros programas siempre a favor del grande, son es un orgullo eh, Paula Cerde dice, eh, eran unas arpías sádicas las mujeres que rodeaban a Barrera Igual nada justifica un asesinato uh -huh. mm, Bueno Paula, en el límite Carlos de Flores, ese perro miserable y malnacido de Netanyahu, hace lo que hace porque sabe que está protegido por los Estados Unidos. Me da mucha bronca que Rusia no se levante en defensa de los palestinos. Uh -huh. Nos preguntábamos qué similitudes y diferencias existen entre Moyano y Bandor. Bueno, Jorge Llano dice, mal que mal, Bandor fue líder de un sector obrero. Moyano es empresario. Y Jorge Cancio, el doctor Jorge Cancio, se pregunta, ¿Bandor era millonario? ¿Bandolera idealista? ¿Bandolera peronista? Analicen y respondan ustedes, nos propone el doctor Cancio. Qué bueno lo de las preguntas. <ríe> en una suerte de, de contrapropuesta a la que nosotros formulamos. Sin dudas. Quería simplemente charlar en estos minutos finales de si se puede algún hilo conductor del programa. ¿Y saben lo que encuentro del hilo conductor? A ver, la gente común. Porque del otro lado de lo que dijeron y no dijeron los dirigentes políticos y los dirigentes gremiales del día 20, lo que aparece es la necesidad de nuestro pueblo, de todos los días, de saber que con el fruto de su trabajo le podrá satisfacer la necesidad a sus sedes queridos. Eso es lo que apareció el 20 de noviembre. Y eso probablemente no tenga nada que ver con la suerte personal de Moyano, ...con la suerte personal de Uzi... ...con la suerte personal de Aníbal Fernández... ...ni con la suerte personal de la Presidenta de la Nación... ...tiene que ver con la necesidad de la gente... ...de intentar vivir y que la palabra futuro... ...se parezca más al sabor de la esperanza... ...que al agridulce sabor... ...que tiene la incertidumbre... ...por el otro lado... ...lo que nos contaban... ...de lo que está del otro lado de la cuestión de... ...del caso Barrera... ...cientos y cientos de mujeres... ...que soportan... Esta idea permanente que está en la sociedad hoy argentina Que su suerte no es su suerte Sino que tiene que ser la consecuencia del mandato cultural Que todavía se construye sobre la mujer Soportar todo Porque la mujer tiene que cargar la cruz de la vida cotidiana Así como el cuerpo de la mujer no es propiedad de la mujer Sino es propiedad social, cultural de los demás Que juzgan qué hacer con el cuerpo de la mujer Cuando uno discute o no la cuestión del aborto vuelve a pasar con esta cuestión de la violencia. Que lo feliciten a un asesino de mujeres por la calle está hablando de lo que supone la mujer como objeto, como cosa o en todo caso en el otro extremo, pero que también la cosifica. La madre, la que se tiene que hacer cargo de todo. Eso no es una visión real. Es una visión idealista que también cosifica a la mujer y la termina siendo siempre el centro de cualquier tipo de violencia que tiene el sistema. Pero una vez más allí está la mujer, como siempre, ofreciendo la posibilidad de denunciar, de decir, de arriesgarse especialmente para saber que puede haber un futuro. Y la tercera postal que tiene que ver con esto, me quedo con aquella idea. Jesús era palestino. Jesús había nacido allí, en la franja de Palestina. Cuando Jesús nace, si hoy hubiera nacido... ...probablemente un cohete le volaba la cabeza. No hubiera estado Jesús. Pero lo que me quedó claro después de escuchar... ...a nuestra entrevistada de hoy... ...que Jesús probablemente... ...hubiera sobrevivido... ...a los cohetes alimentados por el imperio... ...secundados por Israel. Hubiera sobrevivido porque lo que nos contó... ...nuestra amiga de Palestina... ...es que los chicos, a pesar de los cohetes... ...a pesar de llorar a sus amiguitos... ...a pesar de no tener ningún tipo de seguridad... ...sobre lo que va a pasar el día de mañana... ...son capaces de hacer concursos de cuentos... ...de pintar, de ponerles colores a la vida... ...de cantar en forma conjunta... ...ahí está la fenomenal gambeta de los anónimos... ...la gambeta que hacen los trabajadores... ...a sus malos dirigentes la gambeta que hacen las mujeres ante tantas formas de hipocresía y la gambeta fenomenal de los pibes palestinos que a pesar de los pesares y a pesar de la lluvia de los cohetes están defendiendo su futuro a base del afecto, el amor, la pasión y nada más y nada menos que el arte. Bienvenida sea la historia siempre del lado de los anónimos, el eje casi del programa de hoy. Maestros, nos vamos hasta la semana que viene Gracias Natu Gracias a ustedes, quedémonos Sí, las ganas que tenemos, gran programa, Delfrade Qué lindo Nos vamos para Rosario con Delfrade Tenemos una cita impostergable Nos reencontramos el próximo sábado A partir de las 8 aquí por AM 990 Buena semana, chau para la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Ziezaam en mogen para la muerte. porque si, porque